La temperatura que está haciendo en la ciudad de Santa Rosa, bajo cero, eso es 1,4, ¿eh? está helando, con el cielo está algo nublado con neblina, dice el servicio, está bastante alta la humedad, 91% y vamos a unos 11 grados de temperatura máxima eh, en horas de la tarde, también con el cielo mayormente nublado. Vamos a darle la bienvenida al aire ahora a Soledad Álvarez, ella es integrante del merendero Nelson Mandela, eh, uno de los merenderos que funciona en la ciudad de Santa Rosa, en este caso ahí en el barrio. Eh, Soledad, eh, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andas vos, bien? Bien, bien, un poco mal de la garganta, pero bien. Bueno. Soledad, eh, nada, cada tanto hablamos con personas que bueno, llevan adelante los merenderos de la ciudad de Santa Rosa, en este caso queríamos eh, charlar con vos eh, a ver cómo, cómo vienen este, soportando la crisis, y nos podés a, dar un panorama, eh, a ver cómo están trabajando. Eh, se está poniendo cada vez más difícil eso, no, no hay ninguna novedad, pero estamos tratando de buscar herramientas para poder eh, que se haga un poco más fácil todo, ¿no es cierto? Mm. Eh, nosotros estamos tratando de ayudar a las mujeres de capacitarlas eh, de darle una mano con lo que es harina y eso eh, hacemos panificación para que lo puedan consumir en su casa o bien la o sea, que lo puede vender tranquilamente, ¿no es cierto? Mm. Eh, y si no lo venden lo pueden consumir. Claro. Eh, eh, eh, sí. También, sí. No, no, no, no, no continúa. dale ah, eh, También la seguimos ayudando a la familia eh, con alimentos. Nosotros hacemos colectas de alimentos. Eh, con eso también se la ayuda. Está muy difícil conseguir alimentos buscamos por todos lados herramientas para poder conseguirlos, pero bueno entre que juntamos para, para la harina, entre que juntamos la, la mercadería se está poniendo bastante difícil claro. eh, también juntamos lo que es ropa y calzado para poder ayudarlas eh, la realidad es que de 30 familias que asistimos eh, cada vez hay más uh -huh. tenemos muchas más en lista de espera y cada vez podemos ayudar menos porque la realidad es que no nos alcanza. La vez pasada pudimos asistir a 16 familias y el resto de, quedó sin nada porque no llegamos. Eh, y bueno, nada, eso. Se está poniendo cada vez más, más difícil, más gente desempleada. Tenemos muchas, muchas mamás desempleadas. Eh, hablo de mamás porque nosotros acá no, no tenemos un papá presente, la mayoría de los casos. Y las más o cabeza de familia, eh, así que nada, eh, la mayoría están sin trabajo, las han dejado sin trabajo porque han eh, trabajado en casa de familias y cosas así, y como les piden ellas un aumento mayormente, eh, por cómo está la situación ¿no? sí. del colectivo, de, de todo en general, eh, lo más fácil es despedirlas. Claro, sí, hay mucho despido, Ay, eh, hay mucho despido en el sí. sector de casas particulares, de trabajadoras de casas sí. particulares, es uno de los sectores que, bueno, que más está eh, siendo despedido por la clase media también, que es una de las que más está sufriendo, además de los sectores sí. este, más carenciados, eh, la, la, la política de, de ajuste del gobierno nacional. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen para sostenerse, para tratar de sostenerse? ¿Ustedes eh, reciben donaciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el funcionamiento sí. del merendero? Sí, sí, Explícanos, a ver, Sole. Eh, nosotros siempre hacemos colectas, pedimos, es eh, más, ahora estamos viendo eh, qué poder armar para también ayudar un poquito a la gente, o sea, eh, estamos armando una idea de un bono, eh, o sea, dar un número, por ejemplo, un sorteo, dar un número a cambio de un alimento, no, pe no pedimos dinero, sino un alimento, claro. y eh, darles un premio, es como... Para incentivar y para ayudar también al, al que colabora. nos trae sí. el alimento, ¿no es cierto? Claro, sí. el que colabora. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, Soledad, ¿y, ¿y ustedes desde, desde el inicio eh, nunca tuvieron así un, una ayuda del Estado, sino que siempre fue la solidaridad ahí de vecinos y vecinas? Claro, sí, sí, no, nunca del gobierno y eso no, jamás. Ah. No podemos decir si sí, tuvimos ayuda, porque no es así. Claro. Al contrario, siempre eh, seguimos gracias a la gente, porque si no esto, esto sería imposible. Claro. <coughs> claro. Y, y, ¿Y la ayuda en, en qué consiste eh, que le entregan a, a la familia y sobre todo bueno, a las madres, eh, cabezas de, de familia? Eh, ¿Cuál es la ayuda? Que recién explicabas que son panificados, que elaboran ustedes ahí mismo. Eh, mira, la ayuda es... La ayuda es en general, porque no, ah. a, no siempre vienen a buscar lo que es un alimento. Claro. A veces vienen a, a pedirte ayuda, a veces necesitan ser escuchadas, a veces ah. necesitan un montón de cosas. Claro. Pero en lo que va del alimento, si sí, eh, nosotros hacemos panificación con un grupo de mamás, uh -huh. y eso después eh, se llega a cada una, ¿no? Claro. Eh, realmente está poniendo difícil... Y, y lo que se ve es que hay mamás que ya no, no asisten, eh, cuesta llamarlas a que vengan eh, porque se están metiendo en lo que es la prostitución, tenemos otras que, que están en depresión, hay un montón de cuestiones, claro. un montón de cuestiones, y se está poniendo realmente, eh, se nos está yendo todo de las manos. Eh, eh, Soledad, eh, recién decías que en sí. su momento el año pasado que asistían a, a, 30, a 30 familias, Sí, teníamos en lista de espera, pero no era la cantidad que tenemos ahora. Ah. Ahora es impresionante. Eh, la gente todos los días, todos los días necesita pan, leche. Eh, con decirte que hay gente que no come de noche y, y la pasan con una taza de té, porque muchas veces tampoco hay leche. Claro. Sí, sí, sí. Eh, Soledad, eh, aquel o aquella que está escuchando por ahí la, la entrevista eh, y quiere acercar alguna donación, eh, ¿a dónde hay que dirigirse? A ver. Nosotros estamos en Cabero 1648, esquina Tours. Por el momento eh, es el único lugar que estamos recibiendo donaciones, ya que Pirueta se estaba mudando, uh -huh. así que no están recibiendo donaciones ahí. Eh, también nos pueden avisar y nosotros podemos eh, a, a llegarnos ¿no? hasta, hasta el lugar. Claro. Sabemos que nosotros estamos bastante retirados, estamos bastante lejos y por ahí hay, a la gente se le complica llegar hasta acá. Uh, Así claro. que nosotros hacemos un esfuerzo por pasar y retirar las donaciones. Uh. Eh, Soledad, ¿cuántos años hace que están con, con el merendero? Era desde que se entregó el barrio desde el inicio, uh -huh. eran nueve años, eh, por ahí. Claro. ¿Y recordás una situación así, parecida, a este momento? ¿Era ¿Así tan brava? No. Sí. No, no, no. No. No te podría decir eh, si en tal momento pasamos, no, como esto, no, no, nunca lo pasamos. Uh -huh. Eh, eh, no algún... lo pasamos tan así Claro. Eh, y alguna vez, eh, volviendo a esto ayuda oficial, tanto de la municipalidad como del gobierno, ¿alguna vez intentaron ustedes eh, este, contactarse con algún funcionario o funcionaria o algún área municipal o provincial para que les dé una mano? Eh, realmente no siempre son casos particulares claro. cuando eh, una mamá necesita algo urgente, yo trato de, de ver si puedo si Sí, trato de ayudar, busco bueno. las herramientas cuando no las puedo tener, yo no las puedo conseguir. Trato de decir, ponerle, si tengo algún contacto del municipio, le pueden llevar una bolsa de alimento o algo así. Claro, sí, sí. pero directamente no. Ah. Bien, bueno, Soledad, nada, queríamos charlar eh, con vos un rato acá en Radio Kermés por el tema bueno, de cómo están llevando adelante eh, ahí el merendero Nelson Mandela. No sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, muchísimas gracias. No, nada, de eso eh, Contar eso, de qué es lo que está pasando Y, y nada eh, La estamos pasando bastante jodido Y estaría bueno que con un poquito de que, que, que cada uno Hacemos un montón eh, sí. Así que nada, no dejemos de ayudar nunca Porque gracias a la ayuda Hay gente que puede tener un plato de comida Soledad, muchísimas gracias eh, por estos minutos. Que tengas buen día. No, por favor. Bien. Gracias a ustedes. Bien. Buen día. Eh, Soledad Álvarez, eh, una de las mujeres eh, que lleva adelante el merendero Nelson Mandela, eh, contándonos eh, cómo está impactando eh, la crisis económica eh, en esa barriada. Eh, no dan abasto con la asistencia.